Venimos a tomar unas muestras de venenos del de zoológico, gracias a, a la amabilidad de la doctora Botassi, para poder continuar con unos estudios que estamos haciendo desde hace un tiempo ya, sobre variabilidad tóxica de venenos de yarara grande, ¿no? que el nombre científico es Botrops alternatus, y también sacar un poco de veneno de yarara ñata, que es Botrops amoditoides, eh, para eh, estudios sobre el veneno, las características del veneno de esta serpiente que se está haciendo en el Laboratorio de Toxinopatología del Centro de Patología Experimental y Aplicada de la Facultad de Medicina, uh -huh. en colaboración con otras instituciones. Bien, eh, y este, este estudio, eh, ¿cuál es el motivo que se hace, en especial por estas especies que habitan en la, en la provincia de Buenos Aires? Estamos buscando justamente conocer la variabilidad toxicológica del veneno de esta especie, que es una especie muy distribuida en toda la Argentina y tiene como característica que está bastante cerca a los núcleos poblados, más poblados del país. Y los venenos de serpientes es conocido que tienen variaciones toxicológicas, variaciones de sus tóxicas y que estas pueden variar con las regiones. Bueno, de hecho estamos estudiando esto y también la variación a nivel de individuos. ¿Para qué estamos estudiando esto? Para poder evaluar mejor los cuadros de envenenamiento y eventualmente los cuadros de tratamiento, ¿no? porque al ser el veneno distinto no necesariamente el mismo antídoto que neutraliza a una va a neutralizar a la otra. Ya tenemos algunas cosas hechas y publicadas al respecto, y esto que venimos a hacer es para poder ampliar la base del conocimiento adquirido ya previamente sobre la variación de estos venenos, Yo la barría, ¿por qué específicamente?, porque dentro de estas especies los bichos que están en las zonas de Tandilia y Ventania son bichos que están separados eh, genéticamente de las otras poblaciones del país. Igual que los de Córdoba están bastante separados, pero sobre todo los de esta zona. ¿no? Hay una zona de, de aislamiento, hay diferentes teorías respecto al porqué, por cómo llegaron la, la, las víboras acá esta especie de víboras acá, y bueno, tiene un interés particular justamente por eso, no por ser una población que, si bien toxicológica, no es tan distinta a las otras, por lo que hemos visto, algunas variaciones bioquímicas tiene, pero para tener esta muestra y poder compararla con las otras que están más emparentadas entre sí, eh, por, por ubicación geográfica y por distribución de los animales, no cuando colonizaron. ¿Son eh, frecuentes los accidentes con, con, con serpientes? Por serpientes venenosas en Argentina... Se estima que hay unos poquito menos de mil por año, por lo menos en las estadísticas de los últimos 10 años, anda más o menos por ahí, un poquito eh, por abajo, alrededor de mil, ¿no? yo diría en los últimos 5 años abajo de mil. Por año, por suerte, con una mortalidad muy escasa. De estos mil, el 98% se deberían a especies del género Botrops, que son las Yarara, de las cuales son parientes de esta que vamos a sacar veneno. ¿no? En Argentina hay 7 especies de Botrops pero muy posiblemente las que producen la mayor cantidad de accidentes, esta es una de ellas. La, la yarará del, del centro de la provincia de Buenos Aires, o la, la barriera, el sistema de ventaña, eh, ¿qué características tiene en, en su mordedura el veneno, el, el, cuando te muerde una, una serpiente de este tipo? Era todas las yararas, no, no, no presenta ninguna diferencia que haya respecto a otra especie de yarara. Eh El veneno de cualquier yarará produce una lesión local muy grande por destrucción de tejidos, tiene componentes que destruyen los tejidos, produce incoagulabilidad sanguínea porque el veneno es coagulante, es decir, qué loco, cómo incoagula si es, coagula, si es coagulante, justamente porque al producir coagulación de, de, de, de nuestros componentes en, en nuestro plasma, nos deja sin componentes... Eh, coagulantes sin fibrinógeno, es decir, que la sangre que tenemos no puede coagular porque el veneno lo consume todo. Entonces, por eso hay hemorragias, porque componentes rompen los vasos de la, en los tejidos y arterias chiquititas y con sangre incoagulable. Hay hemorragias muy grandes, también puede bajar la presión por varios mecanismos y hay un cuadro entonces de destrucción local muy grande, de hemorragias generales y de baja de presión que si no se recibe tratamiento a veces puede conducir a la muerte. Eso es común para todas las botrops, con alguna variación mayor o menor según el veneno que se trate. ¿no? ¿Qué tiempo hay para, para suministrar el suero, en caso el, de una mordedura? El tiempo ideal va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero hablando de una persona sana, el tiempo ideal sería darlo antes de dos horas. Si todavía es un buen tiempo, hasta las seis horas, para aplicarlo, seis ocho horas. Pero si es un nene, si es una persona con algún problema de base, alguien que tenga problemas respiratorios, alguien que tenga problemas en la coagulación sanguínea, eh, tendría que ser tratado mucho más rápido, porque potencialmente la mordedura es más rápida, lo mismo el lugar, no es lo mismo que nos muerden una pierna, a que nos muerden el cuello, ahí varía mucho la velocidad con que tiene que ser atendido, pero en casos normales, mordedura de rodilla para abajo, que es el 75-80% de los casos, eh, Con antes, sí, antes de las dos horas del antídoto, es un muy buen tiempo. En materia de, de investigación, aparte de lo que usted comentó, ¿cómo se está trabajando en estos tiempos en el país? Hay varios grupos, por suerte en los últimos años, que están estudiando diferentes componentes de los venenos y acción de venenos y de antivenenos. Y el, esto está, está interesante porque durante muchos años no se hizo nada, ¿no? No entusiasma demasiado que sean patologías que en cuanto al número no son importantes, ¿no? porque ya hablamos de menos de mil casos por año de serpientes contra siete mil de escorpión o contra tres mil y pico de araña, de los venenosos es lo que menos eh, casos produce, pero en, eh, la diferencia es que todos los casos que se producen tienen que ser tratados como una urgencia médica ¿no? y casi todas las mordeduras necesitan tratamiento a diferencia de otros accidentes que por ahí no, no se aplica tratamiento por diferente tipo de mecanismo de envenenamiento. En ofidismo siempre se aplica suero a diferencia de otros envenenamientos.